<laughs> Enter radio in green. to radio in plane.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 Thank <laughs> <laughs> you.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 1-1-1-1 1-1-1 mm -hmm. Thank you. es el reto de dar a conocer el mejor recurso, el mejor recurso civiles, el de la aceleradora de proyectos mineros y de tecnología que tenemos también en la fundición minera que representa ¿Conocen por ahora algunas sin funcionadas de lo que va a ser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 Bueno, parece que sí Por acá sonido Fins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 Entonces. y para poner música para poner música y así y así tengo la prueba de sonido y no tengo un celular y Fernando no me escucha y Alejo que está ya tampoco um when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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank <laughs> you.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 Thank you. y <tose> Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién es Algunos...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 ¿Ya has escuchado eso? ¿No? Que varios, que varios se vinieron y el petróleo se escondió. Thank <laughs> <laughs> <laughs> that's it. Así este mi viejo en ¿sigue ahí? Sí. ¿Pero se fueron malo o ya? Na. Claro. Ja, president. y también lo i que que sí, de estar Ah. ¡Ay! ¡Ahhh! Bueno, me tienes que estar cortito. no, increíble esta carretera! Y sí. con sí. esta carretera hay todo... ¡No! ¿Qué estuvo en el ¿Cómo era ese cañito? El juguete. Eh. Ah, todavía tengo para otra. Alredela la carretera claro, recién hecha watering and watering and watering and watering, ¿Tú estás en tuyo? Sí. También. Las huelitas, sí, señor. Me no, va con la virtualidad. Con la línea 3, 4 la otra tercera lo cual las tiene la tercera. Claro del Es que igual no nos podemos confiar en otros de las asociaciones, sino que nosotros hemos no, hablando no, no, no, no. Apenas me no. <laughs> into a wadell and playing. <laughs> sermà que estigui guerreros fuego, guerreros aire, guerreros arras, guerreros fieros. Sí, ella siente muy bien. Bueno. Muy buenas tardes, queridos habitantes de la Radio Libre. Les transmitimos desde la luna. Somos los bici mensajeros Juan y Lusa. Estamos en vivo y en directo.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 Muy buenas noches para toda la audiencia de radio, de radio Libre en todo el país. Un cordial saludo desde el departamento del Putumayo, del centro poblado de Paz, Eiler Mosquera. Saludamos a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. manifestan Manifestando que estamos comprometidos con la tarea de construir una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 los derechos universales del ser humano Es conquistando la libertad, la dignidad y la justicia social Un abrazo desde el Departamento del Putumayo Les transmitió Eduardo Perdomo sí, Los dirigidos, pueden ser estudiados Por los pues, porteros, ya no decida Debido a ser soñado antes de decidir asuncia Antes sobre el minuto Bueno, muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el departamento del Putumayo. Aquí Eduardo Perdomo, su amigo eh, incondicionalmente aportando hombro a honda a la tarea de construir una paz con justicia social. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Libre en todo el país y le manifestamos que continuamos en la tarea de construir una sociedad más justa, libre e independiente e igualitaria e incluyente. Porque es la única forma de hacer vigente el respeto a los derechos humanos, conquistando la dignidad con justicia social. Un abrazo para todos desde el departamento del Putumayo, de eh, el espacio territorial de eh, de paz, Euler Mosquera. Un abrazo para todos y hasta luego. El monstruo de amor, 25 de Encuentro a provecho de la prevena de la nueva familia Sánchez, cada accidente del equipo y todos los beneficios al del cerebro. Se van a aprovechar el de porciento dinero pagando su tarjeta en la colonia. Compré ya. Cocinen tranquilos. En la casa los saco yo. Encuentren su lado, platos saco con desigrasante para limpiar sus platos y mar a un superprecio. Encabela es un éxito total. Nueve de cada diez que la probaron la volvieron a comprar. Y risa avena es deliciosa, cremosita, y no lo yo. Tan rica como el de abanito, y la preparo en casa. por eso prepara un litro de avena. Y con menos azúcar. Consigue tienda por solo 1.500 pesos. 1. Para volver al segundo objetivo. Y de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Corte. Mk. 12 de salida. No es comprobada que la caída y aumenta en y te estás haciendo crecer en un nuevo pelo fuerte y abundante y un oxígeno fuerte de la solución para la cardíaca causada por factores hormonales o genéticos y me da totalmente confiante el paciente se siente un poco de instancia solamente con tomar algo de los no, dos yo recomiendo simplemente sensoríos sensoríos actúan dentro del diente y otro de un ardillo y no me la calidad de vida Vemos los resultados de mi paciente. Y sí. sí. sí, además, función. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¿Habrá en ese momento? ¿Me quedará la piel como bomba? ¿Qué es la estría? Por suerte, me voy a comer las mediógicas, así que, ok. Entonces, embarazo y mira. Especialmente formulado para quemaduras, y cicatrices como las oviejas. Con embarazo, no hay seguridad para el Pero ahora, con dificultad que puedes evitar que más que piel. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Departamento del Putumayo para toda Colombia... Radio Libre Todo, un saludo fraterno a toda la radio audiencia de esta prestigiosa emisora, este importante medio radial que es escuchado para fomentar la cultura y el proceso de paz en nuestro país entonces aquí el amigo Pegastín le va a cantar una cancioncita que tiene mucho que ver con los acontecimientos históricos que han transcurrido hacia la construcción de la Colombia que anhelamos, una Colombia justa para todos. Reiteramos nuestra tarea de construir una paz con justicia social, una paz convivencial y que es el único medio que que podemos identificar la defensa de nuestros derechos humanos haciendo realidad la dignidad, la igualdad y los derechos humanos. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando y sé que taita ahí, está que mamá arriba están descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice tiene razón mi... No. Pues bueno, sí, sí señores, estamos transmitiendo del Departamento del Curumayo el EPCR Eire Mosquera o Centro Poblado de Paz de Mosquera para todo el país a Radio Libre Radio Libre, la mejor emisora de toda Colombia le damos a todas audiencias y le manifestamos nuestro compromiso de trabajar por una paz con justicia social, igualdad y dignidad para todos. Que es la única forma de hacer valer los derechos universales del ser humano, encontrando la dignidad y la justicia social. Un abrazo, le saluda su amigo Eduardo Perdomo, desde el Departamento del Putumayo. Sí. Hola, hola, hola, hola, hola, hablamos, hablamos, hablamos, referimos, referimos, huella viva, huella, huella, huella, huella, huella, huella, huella. Hola, hola, hola, hola, Ola, hola, hola, huella. Hablamos, pensamos, decimos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos. probamos, probamos. vivimos, decimos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 huellas barrio visibilidad publicaciones porción en la acababada cultural municipio tercera Por mi, por mi calidad de vida, porque no quiero morir, morir de silla, yo no quiero morir de silla, no creo que voy a morir de cualquier otra cosa, pero que me dé un infarto o alguna cosa, pero que me deje deteriorear, de porque no me tiré a tomar los medicamentos, antes mi fuerza por mis hijas, ahora ya es por mi ¿verdad? Bueno, Ruto, lo, lo, lo tu mamá. De hecho, pues yo a veces no suelo... Utilizaste como si fuera micrófono, ¿sí? ¿listo? Y sigan hablando, sigan a... Eh, yo no suelo hablar mucho con mi mamá de hecho yo tengo muchas diferencias con mi mamá porque pues ella es una persona que que también respecto mucho a su dolor se refugió mucho en dios no ¿Sí? es algo que a ella la mueve y que ella eh, su familia y dios ya sin embargo pues eh, ¿Sí? ese discurso que, que se queda de pronto invisibilizado me parece muy importante porque es lo que son las mujeres las mujeres asumen el rol de madre y de padre porque los hombres siempre se van sino por, por mi satisfacción, por decir, tengo... Yo los, o sea, les quiero confesar, en realidad, yo estoy en la universidad por la tesis que quiero hacer, porque una tesis crítica, política, sobre visibilizar la situación ¿Sí? con las compañías que no tengan ese patrón de decir, Solo, se infectan de una relación sexual o de una no, Todos esos contextos que viven, a eso me llevo a mí a estar en la universidad. Porque me permitieran hacer mi tesis sin necesidad de, de ir a una universidad o proyectar eso. Entonces, va a empezar a contar historias. Esto ¿Sí? de estas interes del proyecto de el proyecto de, de de de resistencia, eh, ahí hay muchas mujeres que estuvieron consumidas en la droga años y años, mujeres que ahora están aprendiendo inglés, mujeres que terminan el bachillerato, mujeres que están contando historias transmitiendo desde su propia realidad, no es una historia que te la que te la cuente un, un universitario, una historiadora, se está contando de una vida real, entonces somos buenas, somos historiadoras, o sea, empezar a contar la historia de ella misma, de su propia vida, ya es una historiadora, no tenemos que, porque siempre estamos dando el tiempo. <risa> eh, por favor sí, loco? ¿este? ¿loco? No. pues en este momento estamos transmitiendo desde acá sino que por estoy viendo por qué la re, emisión no. sí, sí, pero es que no sé por qué la ahí se escucha hola, hola, sí, buenas ¿en diferido? no, acá sí, acá sí. listo Bueno, eh, para finalizar un poco la conversación que tenemos y complementando un poco lo que dice la señora Janet, eh, quiero concluir y, y decirles que en realidad los saberes que cada una de nosotros tenemos son absolutamente valiosos y que no importa el hecho de que uno se hayan adquirido en la calle, en la casa, en el colegio o en la universidad. Son, son saberes que nos han transformado y que han hecho de nosotros que podamos contar historias y que podamos también reflexionar de ellas. Entonces eh, pues yo la verdad quiero cerrar diciendo que admiro rotundamente el rol de las mujeres tanto en las casas, en los colegios, en, la, en las calles, en todas las áreas que se desempeñan porque las mujeres somos fuertes, somos valientes. No somos frágiles como siempre creen que somos, por el contrario, estamos llenos de tenacidad y de ganas de romper el silencio y gritarle al mundo que somos capaces de hacer lo que queramos. Entonces, les agradezco mucho el espacio, eh, les agradezco que sintonicen esta esta radio y además eh, nos vemos pronto porque pronto se estaban se van a seguir haciendo más cosas en relación a diferentes conversatorios que son necesarios llevarlos a una esfera pública, tomarnos la voz que siempre nos han privado de tenerla y hablarla y compartirla para el que quiera o no quiera escuchar. Muchas gracias. Este son se nos llama Tô em liquidação, Edna Milena. ¡Eh! Es magia. Sí, es magia. Mãe, um shop center, você é tão lovely, moço passando pela, e coração. E nem me vi. Mãe, volta shop center, do refrigerante na escada rolando, no meio do sábado, parei, parei. Tou em cuidação meu coração tá te imprimir tou em cuidação e isso terminar el programa Alejandra para terminar el programa Alejandra que vamos a hacer uma rondita pequeña de de preguntas sobre qué pasó técnicamente para que también escuche Usted escuchá mucho ese no, no no te escuchaba Se me perdió que no aplica como si hay preguntas del ¿no eres... técnico de algo, o cosas que así es... Ay, una... no, no, yo no tengo preguntas, más bien como agradecer por el espacio, porque sin planearlo, o sea, como en sí, sin un guión, como decía Yolanda, fue algo que salió como muy chévere y muy bacano, y, y las reflexiones, por, por ejemplo, ahorita que nos llevamos son un montón, como sin haberlo pensado así tan estructurado. Entonces, nada, eso me parece muy bello, y pues gracias por estar acá, por compartir, por la voz de tu mamá, que me parece bacanísimo. Y chévere, ya, eso, gracias. <risa> eh, no, pues, eh, esto me agradecía eh, por todos estos ejercicios, es gratificante ver todo esto, es muy maravilloso. Eh, y como historiadora, decirle a tu mamá que sí, que siga en ese ámbito, por favor. <risa> no, pues yo lo que quería comentar es que el día de hoy fue muy curioso, pues, por cómo empezábamos a, también nos sulfuramos un poquito, como que... <risa> Hubo ciertas cosas que como que nos movieron demasiado hoy y nos va a servir de muchísimo como herramienta para seguir con lo de radio. Y pues nada, muchísimas gracias. Tengo una preguntita, si es tan amable, ¿cuántas clases llevan hasta hoy? Esta es la tercera. Ah, pues ya primero que esto felicitarla porque ya la siento como locutora. <risa> sí, porque me parece que en poquito en poquitas clases que han tenido, ha sido una experiencia fenomenal. ¿Qué tal si seis, seis clases más ya son? Ya pueden salir. Va a tener como dos pasos más. Un paso primero va a ser como es una transmisión. como hicimos esa transmisión por internet? Eh, el ABC, digamos, ¿no? Porque este sería como el C, que es como cuando ya solamente es tu celular, conexión a internet, y recientemente los compañeros de la plataforma van a tener una transmisión. ¿Cómo hicimos esa transmisión por internet? ¿Cómo hicimos esa transmisión por internet? better Eh, siento un poco de nostalgia porque me acaba el taller y pues de alguna forma siento que que sea al oculio Entonces ha sido de, y pues agradezco por estar ahí, Ahora sí que con manera de darles datos acá escuela de Y en primer lugar, ¿sí? desearles un día. de utilizar pues, de la y seguridad, hoy, y pues en el tiempo que hemos compartido este mes el Pues he aprendido un poco de cada uno de ustedes, eh, como comprendido que a que vivimos en la misma ciudad, las vivencias son tan distintas, tan diversas, que resultan ser supremamente... Este día, por lo tanto, es que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, Agradecerles a todas por el espacio que me trae, pues, por las enseñanzas que de... nos han hecho hasta aquí, de la continuación, nos pues, días, mi nombre es Diana. Eh, agradecerle primeramente a Dios por el espacio eh, en el primer día que hice la, la ilusión eh, me llené de mucha satisfacción, de mucha alegría incluso dije, wow, voy a ir a tener más conocimientos a eh, aprender más de cada una de ustedes eh, un placer haberlas distinguido eh, el día que me, que me inscribí me escogieron y me mandaron un, que había quedado seleccionada Sí, está súper alegre. Eh, y pues sí, son cosas que uno aprende día a día y pues aquí en la Fundación Vida a Mujer... Ya tengo como un poco de conocimiento sobre todo para la parada, pues, Y de cada una de las proyecciones que hacemos, eh, pues gracias a Yolanda, a él, a Pamela y a las chicas. Y a Janet, que eh, es la directora de la Fundación. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar presentando y pues para que sea pues, mucho la soberanía que esta semana va a venir la sorpresa. Gracias. Ya tenemos todo. Eh. Para cumplir con lo que viene, con la que era, que era aquí, eh, que era vivir y llegar allá de compañía, escucharla. Ella es la capacidad de un para volar una. Yo te he sido muy bonita, eh, soy se tenían eh muy preguntas para compartir ideas de la y lograr en pensamos en esta que está Entonces, la idea es seguir aprendiendo. Es un espacio. muy, o sea, muy bien, bien, bien, muy bien, muy bien, Entonces, ahora vamos a hacer un Sí. ¿Ah? Gracias <risa> <Ay>, de... <risa> <risa> por <risa> <risa> <risa> ¡Qué vergüenza! Ahora <risa> no, no, también tiene efectos, ahora vamos a los efectos no? Pues, soy Yolanda Joy, yo, seguí compartiendo conocimiento sobre lo lo técnico y a veces también patinando improvisando, pero así, así es con la radio, con la radio. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que estamos como al borde de las 11 y 40 y es Vamos a quedarnos aquí tú con la entrevista. Eh, ¿A quién voy a entrevistar? ¿A tus compañeros que están aquí? Ah, bueno, muy bien. <ríe> y entonces, se lo va a pedir al resto que primero vamos a conectar internet a internet con los, eh, desde nuestros celulares. Las que no tengan datos, ya les vamos a dar la clave bien. Sí, que es que es la clave que tenemos ¿Listo? Está. Ya. 12 y 2 minutos de la tarde aquí en Santiago de Cali, estamos en esto que es la mesa de la Mujer, una mesa de radio donde las mujeres, donde los jóvenes podemos expresar y comunicar con lo que estamos sintiendo y viviendo en este momento les hablamos desde el oriente de Cali, en un espacio donde mujeres se han tomado eh, un, un, un sentido de pertenencia y han abierto unas posibilidades para las mujeres que pueden estar escuchándonos desde sus casas, desde sus trabajos, universidades y por qué no desde eh, las cárceles, que también es un lugar donde hay mujeres que pueden estar atravesando situaciones difíciles. 2 y 3 minutos de la tarde, sábado 6 de marzo un mes importante, cumpleaños entonces es más <risas> importante aún. Y bueno, bajo la dirección de Yolanda, de, de la Fundación Lila Mujer, y con sus eh, ayudantes superestrellas, Pamela y Etna, están haciendo parte de esto que ustedes están escuchando. Les voy a dejar un minutito una canción de fondo para que se relajen y les voy a decir que hoy tenemos en esta mesa de trabajo una compañera muy especial que nos viene a hablar, desde el sentido de mujer en la sociedad de cambio. Como este es el micrófono, estoy escuchando lo que está acá, no lo que acá. Es que se cambia. Lo que 12 y 4 minutos de la tarde y regresamos a esto que es la mesa de Lina Mujer. Ya saben quién les habla Piña Martínez en los cultrones de Yolanda López. Hola, Miela, tardes. bienvenida a esta mesa que es creada para ti y para todas las mujeres hola stefani muchísimas gracias feliz por esta invitación dispuesta a, a compartirles mi experiencia y recibir todas las que ustedes importan muchas Bien. gracias por la invitación me alegra como esta vez ese, ese sentido de mujer en este 2021 contexto que tiene que ver la, la pandemia no al 100 creo yo que eh, esta pandemia para muchos fue por decirlo así una catombe pero en lo personal ha sido un proceso muy grande y principalmente de superación para mi vida personal. Mira que ya que hablas de Catón, también me he dado cuenta que esta pandemia fue un, un proceso de cambio, ¿no? También hablaba como darle un respiro al mundo, pero siento que las personas que habitamos este mundo también se dieron un respiro tenaz y, y están transformándose y, y cambiando como la mentalidad que tienen. De, de la vida, ahora que es que estamos con esto de la pandemia y otras cuantas cuestiones políticas que nos afectan. Dania, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, pues en este momento soy estudiante, estudiante de comunicación social. Ah, bueno, podemos sacar esta mesa de radio Total. Bueno, entonces como sí, estudiante de comunicación aquí, la que viene a la mesa, pasa por la prueba importante, cómo se una comunicadora femenina y empoderada, Entonces te voy a hacer dos preguntas fáciles, sencillas, desde el fondo de tu ser y con el poder de mujer que manejas. Okay. Eh, ¿Cuáles son las mujeres que han significado y que han tenido eh, valor y poder en tu vida, que han hecho esas mujeres por vos? Eh, pues bueno, inicialmente eh, considero yo que mi abuela, sí. mi abuelita, falleció ya hace 11 años y ella ha sido uno de los pilares tanto para mi vida como para la vida de, de toda mi familia. Entonces, pienso yo que inicialmente por el valor de la humildad y del no re, de recibir de dar sin recibir nada a cambio, ha sido las cosas fundamentales que pues ella nos inculcó y creo yo que tanto en mi vida personal como en mi vida profesional esas dos han sido los pilares para sostenerme hasta el momento ya que hablas con tanto tantos de su abuela, ¿cómo se llamaba? ¿O ¿Cómo eh, le decías de Karina? Doña Rí. Ah, Al Barrita Vega. Eso, eso, eso me gusta, usted, ese amor en la familia. Veo que eso es como muy familiar. ¿no? Sí. ¿Vos tenés hermanos, hermanas? Tengo hermanos. Hermanos. ¿Y? ¿Cuántos? ¿Hombres, mujeres? Hombres, o? una hermanita. ¿Un hermanito? y mm -hmm. mujeres? No, no tengo. Entonces, quería hacer una pregunta, como ¿cómo sería tu relación con, con una hermana o con alguien muy allegado a vos? ¿Cómo, ¿Cómo sería esa relación? Listo, pues para unos puede ser afortunado o desafortunadamente de no tener hermanos digo hermana-mujer, pero pues para mí cuento con la fortuna de no tener una hermana de sangre como tal, pero sí con una prima que literalmente la considero como una hermana, entonces siento que ese vacío que puede, se puede llegar a tener, con no tener una hermana de sangre, ella lo ha completado en su totalidad. Me gusta mucho eso. Y una última, una última preguntita, de aquí siendo, siendo metida. Pues, pero somos mujeres, así entonces, es. así como las mujeres, ¿cuál es tu proyección ante la vida ahora que pronto tenés ese conocimiento de, de qué es ser mujer y, y, pues, y tenés ese poder de, de poder replicarlo? con las otras mujeres mira que curiosamente yo siempre me he preguntado eso qué será que voy a llegar a ser en mi vida pues cuando era más niña en mi vida adulta aún me lo cuestiono me pregunto qué haré que le haré otra gente que será bueno para esa gente que yo les pueda brindar y pues dentro de mi vida profesional pienso yo que es ayudarles eh, escogí esta esta carrera porque siento que es una eh, mi vida está para dar y brindar una labor social dentro de mi comunidad entonces pienso yo que principalmente eso es esto lo que realmente quiero para para mi vida como mujer pues bueno, ustedes ya escucharon a daniela sobre su percepción de algún de, de sobre su percepción de, de, del poder que va a tener en esta sociedad entonces Eh, por ahí se están reportando los oyentes, 12 y 9 minutos de la tarde, vamos a escuchar un poquito más de música y venimos con el primer eh, audio que nos envía uno de nuestros oyentes para reportar sintonía desde aquí, desde la ciudad de Cali. <risa> gui va la part este part Bueno, ya empezaron a llegar sus opiniones referente al tema del día. ¿Cómo me siento como mujer? ¿Cómo me hallo? ¿Y ¿Cuáles son los pilares de las mujeres que han hecho significativa mi vida? Y entonces iniciamos esta tarde de con nuestra gente que eh, nos deja muy en claro qué está sintiendo en este momento. Bueno, ¿qué cosa me ha dado la mi amiga? Mi amiga, mi es mi abuela, que me dio el valor de la mitad y a dar sin recibir. Eh, me ha sido un pedido de habilidad profesional y personal, porque envía profesional pues, para ofrecer y no esperar la cantidad de eh, para no buscar a los demás y siempre tener eh, la cabeza fría. Y... Eh, es pues, Eh pues no tenido hermanas, de sangre como tal, pero eh, considero a mis primas por parte de mamá como hermanas y no puedo decir que hubiese querido porque yo ya las tengo, entonces darlas cueles muy buena y aunque no me crea, comillas, de forma digamos en el núcleo primero que es padre y madre Eh, siempre necesitaba apoyarnos entonces considero que es muy importante una de personas que tú puedas contar y con, con ellas les puedas contar lo que sea y no te juzguen podemos? ¿Cuál podemos? ¿Cuál 12 y 11 minutos de la noche. Agradecemos a nuestra oyente por reportar sintonía y Daniela. Eh, para finalizar esta entrevista de Mujeres Poderosas aquí desde la mesa de Casa Lila Mujer, eh, ¿algún referente, una mujer famosa, alguna artista, médica, cirujana, bacterióloga que que también sea un pilar o un ejemplo para, para ti? Pues te soy sincera, no tengo referentes así, artistas, no tengo referentes, no. pero es mi núcleo familiar, mi mamá para mí, es mejor, dicho, el mejor referente, es mejor de la, referente de la vida es una mujer luchadora guerrera no mejor dicho todas las cualidades había así por haber entonces creo que ese sería mi referente en la vida también una, una frase con la que podamos recordar en esta mesa el amor de familia es el más importante bueno ustedes ya lo acaban de escuchar esto fue todo desde la mesa de mujer del y la mujer bajo la dirección de yolanda con las profesoras etna y pamela bajo la voz de eh, Piña Martínez, así que un gusto tenerlos ustedes aquí y continúen con la programación que hay aquí en Lila Mujer, porque el poder de mujer está presente en todos los espacios de esta ciudad. Feliz tarde. ...prácticas prácticas cotidianas de entrenamiento femenino. Para eso, eh, nos acompañan cinco mujeres a las cuales vamos a presentar a <risa> Personas de niña, ni una preguntita, antes que... Finalizando, si han hecho alguna actividad ya concretas eh, y, en segunda instancia, otra pregunta, si, ¿sí, digamos, más en cuento, si están interesadas de participar en este proyecto o lo pueden hacer. Eh, sí, estamos en eso. Ya eh, tenemos por acá en la Comuna 15, como les contaba, eh, con el líder que de, de la Comuna 15 de la plataforma, de, tenemos eh, el, Tenemos el terreno para hacer X, Y, C Por ejemplo, ayer estábamos hablando como hacer insumos de, de sábila, que podemos sembrar mucha sábila porque el terreno es súper grande y entonces pues podemos también hacer, sembrar eh, cosas aromáticas, y eh, hierbas aromáticas. Entonces, en esas hemos Sin embargo, en la Comuna 21, por infantil, también tenemos allí que sembramos cilantro, tomate, cebolla eh perejil, algo así. Ya entonces pues las mujeres que quieran pertenecer en eso, pues ayer estábamos hablando con el líder de la comuna 20, de la comuna 15, perdón, que cuáles eran las chicas que yo tenía para que se asuman a esta causa. Ya yo le dije que pues que me dieron espera para yo ver quién podemos meter allí, porque hay muchas personas que dicen, "Sí, a mí me gustaría." pero me gustaría eso que damos en palabra ya entonces la idea es de que a la que quiera eh, si, si gusta yo la llevo al terreno hablamos con el líder y entonces para que comencemos a contribuir y eh, en la de la hacienda ya entonces eso es como tipo proyecto a futuro ya porque tenemos que innovar y, y salir de, de esa de ese encierro que estamos como mujeres que decimos que los malos que sirven para para hacer eso son los hombres. ¿ya? Cuando nosotros podemos, nosotras podemos hacer muchas cosas que nadie se le alcanza a imaginar. ya Entonces, eso es pues la que está interesada. pues Si quiere caminar conmigo de la mano, pues nos vamos a separar. ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias Diana, eh, voy con mi bello eso que decís allí, recordarle a la gente que nos escucha, que está escuchando, porque la redundancia... Eh, radio Turquesa, ustedes ya saben Nos identifican por este grupo de cinco chicas Que hacen radio en vivo desde la Asociación Lila Mujer Vamos a continuar esta mesa entonces eh, Con nuestra compañera Jomi Que nos va a contar un poco acerca de su experiencia En la narración eh, desde el fútbol Cómo por ejemplo se puede deconstruir Esas narrativas eh, patriarcales en el fútbol Desde su práctica y su diacer Bienvenida Hola, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo, a la audiencia. Estamos aquí en sintonía en Radio Turquesa. Eh, la experiencia es así, pues, siempre me ha gustado la comunicación social porque pues siempre tenía tenido ese, esa timidez. Y yo sé que con esa carrera siempre ha sido eh, salir eso, expresar todo lo que siento. Porque, ¿no? Entonces, pues, empecé mi camino en la calle hace un año. Y, pues, nunca pensé que iba a hacer fútbol. O sea, yo nunca pensé que iba a hacer deportes. Siempre pensé en la, en la farándula. Ah, no, que yo quería farándula. Cuando me pusieron a practicar farándula, no. No lo logré. Ya cuando hice prácticas de fútbol, ahí sí ya como que me estaba dando como que sí, esto es lo mío. Pero no quiero ser como reportera, sino que quiero ser narradora. ¿Por qué quiero ser narradora? Porque aquí en Colombia no hay mujer narradora. Ni en el mundo. O sea, yo he buscado Y solamente hay una, pero el ciclismo. No hay de fútbol, así como de, de partidos o de béisbol. No he visto. Entonces, como que quiero cambiar esa realidad porque quiero hacer sentir que las mujeres sí podemos ser narradoras. O sea, podemos narrar fútbol. Y, o sea, por eso yo invito a las personas que, que quieren hacer comentarizos o que quieren ser reportera o todo lo que tenga que ver con fútbol o que hacen más que todos los hombres, que se animen, que las mujeres sí podemos lograr hacerlo. Muchas gracias. ¿Sí, eso sí. Sí, sí. ¿Cuántos sí, sí, animan sí, a darme unos, sí. unos momentitos de narración? <risas> Ay, que... puede... no hay mucha risa. ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Cómo ayer? Sí, es más importante. Ah, ¿dónde está eh, yo? Está en el bosque. Bueno, vámonos eh, eh, eh, eh, con un poquito de música, vámonos, Alejandra, con un poco de música mientras mientras eh, la compañera nos da una demostración precisamente de eso que es su narración y cómo la mujer puede empezar a incursionar en eso. Esperamos un poco. Bueno, ¿habla? No, no. Hola. Bueno, seguimos aquí en, en Radio Turquesa, recuerden conectarse, recuerden que estamos en la eh, Fundación Vivir y la Mujer, eh, desde transmitiendo aquí en vivo y pues un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que nos vienen directo de Instagram y estamos en su generación precisamente en el, el día de la mujer, el papel que ha la mujer y en representación precisamente de cinco mujeres que tienen... Una experiencia súper importante en el mundo de la turística. Usarás a de la turística. Los huevos de las fallas técnicas estamos conectados desde YouTube. Ah. Pues, eso implica que la canción no carga. <laughs> entonces eh, que ya... sí, pero igual ya tenemos a, a, a la compañera aquí que nos va a narrar, eh, o sea, un poco de eso que hace ¿ya? eh, bueno sí. primer tiempo del partido empieza Estefanny de la camiseta número 4 se la pasa a la José Cáceres de la camiseta número 3 la pasa al lado, tira derecho los y gol gol gol, ¡Gol! Gracias, ¡Gol! ¡Gol! ¡Te voy a la repata con 07! ¡Aquí el club! ¡Mierda, mi amor! ¡Eh! <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, Eduardo. Eres un humor increíble. <ríe> y mira que cuando yo tuve la oportunidad también de, de estar en algo así de radio, Considerando que es una parte fundamental, faltan mujeres y falta una representación femenina y espero tú puedas ser esa representación y estoy totalmente segura de que sí. Muchísimas gracias por esa experiencia gracias chicas, gracias a toda la gente que estuvo por allí escuchándonos que estuvo en sintonía, que estuvo reportándose desde las distintas redes sociales, vamos llegando como el cierre de este espacio, pero nos vamos con el corazón contento porque hicimos desde lo que sentíamos desde nuestras experiencias y todo lo que pudimos compartir hoy en esta mesa nos escuchamos, gracias a las de las personas que se encuentran en Instagram pues hoy tenemos dos radios tenemos Radio Turqués que ya la realizamos y continuamos sí, sí, sí. con Radio Magenta, así que no se desconecten porque ya siguen otras locutoras y otras personas que están en la parte técnica. Muchas gracias, eh, espero les haya gustado, siempre para visibilizar todas las problemáticas y los roles y todo lo que las mujeres diariamente construimos desde nuestra vida cotidiana. Muchas gracias gracias. Sí, sí. Ah, sí. ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? grupo? ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? ¿Ya? ¿El Frente, mira, tómalo de aquí. ¿Ya? ¿Ya? <c wurde> <c��pe> una ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Apagá todo? ¿No lo me cortaran y no fue hasta que cumplí 14 años que dije yo me lo puedo cortar porque hace parte de mi cuerpo y no debo pedirle permiso a nadie porque yo decidí hacer conmigo misma y ese fue como un gran paso a lo que soy ahorita y a lo que he venido construyendo de como un mínimo acto como el cortarse el cabello el empezar a hablar de una forma o vestir de otra manera me ha ayudado a construir cada fragmento de mi ser Y pues, a continuación, les voy a pasar a mi compañera. <risa> Buenas tardes para todos los oyentes que están conectados a través de las redes sociales, los espectadores que están esta tarde aquí. Eh, recordarles pues que estamos emitiendo desde la ciudad de Cali, desde la Asociación de la Mujer. Estamos felices de tener esta mesa de trabajo y como su nombre lo... lo lo indica, pues, estamos entre parceras porque la idea es que ustedes se sientan a gusto en este espacio. Y lo que ustedes acaban de ver es una presentación de un sentir colectivo de las mujeres, ¿no? Es algo que estamos viviendo, nos pasa constantemente y nos toca vivir. A todas, eh, ya sea violenta o no violenta, nos, nos nos atraviesa la frase del momento. Bueno, la palabra de moda ahora es transversal. Entonces, es algo transversal que nos pasa a todas y el ejemplo, el ejemplo más claro es que Entonces, les damos la bienvenida, esperamos que ustedes desde sus casas, desde, desde, no sé, desde que nos están escuchando, sientan pues, esa conexión que tenemos y algo que queremos generar es que nos apacen la tranquilidad. ¿no? Este, esta, esta mesa está puesta para eso, para que entre parceras nos sentamos cómodos y podamos socializar. Y para socializar, pues, tenemos, pues, un material. Entonces, tenemos a Erna, que está aquí, eh, que también nos va a apuntar un poco de su experiencia, de su poder femenino. Eh, también tenemos por aquí a la señorita Daniela, y por aquí tenemos a, la, no, a Diana. Entonces, también la tenemos para que hablemos de eso. Entonces, para que pongamos los los pies en la tierra y empecemos a hablar de esto que es entre parcelas. Chicas, ¿qué significa para ustedes el 8 de marzo? O sea, todo el mundo lo celebra en el mundo entero, pero ustedes como mujer ¿cómo lo sienten? Ahí les tengo la, la pregunta y a los siguientes también. ¿Cómo sienten el 8 de marzo ustedes? bueno siendo más que una conmemoración yo digo que es algo que, que nos deben hacer a todos no siendo hombres o mujeres yo creo que es ese respeto y esa como esa resiliencia de poder decir dios o sea somos importantes somos empoderadas somos mujeres pero yo creo que lo yo un poquito como más calmado no entonces digo yo deberíamos de tener como esa es ese poder para poder como alzar nuestra voz todo mundo lo dice muy pacientemente como muy light como muy... entonces yo lo digo como muchachas eh, seamos tan poderosas de poder decir eh, el 8 de marzo pues es un solo día pero hagámoslo que sea todos los días que sea como tan tan natural de que vayamos todas de la mano juntas y que seamos una sola voz. Entonces, para mí, ese sería como como el mensaje para el 8 de marzo, O sea, <risa> empoderemos a nosotros. ¿Está Es correcto. Eh, Dayana, tú lo has dicho. Eh, es una fecha especialmente para que las mujeres nos sintamos cómodas y acabamos de respetar de eh, aquellas personas que de una u otra forma no nos ven o nos sientes como realmente somos, que somos mujeres y debemos ser mujeres empoderadas y papaces y dueñas de nuestra vida. Taler, eh, no sé qué quieras comentar sobre esto. No sé bueno, retomando mi participación, pues yo veo esta fecha como, pues más allá de la fecha de conmemoración y pues sí, también entra en juego eso, es como una fecha en la que nosotras como mujeres, como podemos hacer sentir esa digna rabia que debería sentirse todos los días, cada vez que matan a nuestras hermanas, cada vez que matan a nuestras amigas, a las mamás, cada vez que una mujer se ve violentada, debería sentirse todos los días esa digna rabia para que sepan que no nos vamos a quedar callados. Porque más allá de decir, estoy feliz porque me van a rosas o porque me están dando regalos o en el trabajo me dieron un día libre, porque no nos dan garantías? El 8 de marzo es una fecha donde debemos entablar aún con más fuerza esas garantías que necesitamos, esa seguridad que se nos debe dar se nos debe dar que una mujer no tenga miedo de subirse a un carro sola, no tenga miedo a salir de la casa en un bus o irse en bicicleta, porque o la van a perseguir o la van a manosear o quién sabe si va a regresar a la casa. Entonces, como más allá de felicitarnos por ser mujeres, porque pues nosotras nos hacemos mujeres como decía Simotiva, sino como Esa, esa digna rabia, siendo nuestro contexto como colombianas, de luchar cada día por lo que nos pertenece, por esa seguridad que tanto necesitamos. Gracias. Eh, Gracias. Buenas, tardes eh, buenas tardes para todas. Eh, bienvenidas a esta eh, radio por Y bueno, en eh, conexión con las demás chicas de la mesa, mm. reflexionar acerca de, de ser mujer en esta sociedad, y en este planeta tiene que ver mucho con nuestra propia reflexión eh, en lo que hemos venido haciendo en esta escuela de radio, de esta escuela de radio es mirarnos al espejo y reconocernos eh, en, ese, en ese rostro que estamos viendo allí, en reconocer nuestra eh, nuestras memorias, nuestras historias, eh, nuestras ancestras también. Y significa también eh, conectarnos con nuestro ser, conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras corporalidades, Y significa eh, darnos dignidad en ese sentido. En el, en el momento en que nos aceptamos, en ese, en ese espejo de mirarnos, a través de ese ese ejercicio que hemos hecho en esta escuela, que es la corporalidad, es reconocer ese ser que está allí. Eh, parte de, de todo este ejercicio, eh, hay una hay unas preguntas que, que incluso tratamos. Dice... Eh, ¿Cuáles son las visiones de un mundo en donde las mujeres se han de manera integral? Bueno, entonces, eh, sería como reflexionando hacia nosotras mismos como la forma en que nos amamos de manera integral a nosotros mismos ¿Cuáles son nuestros procesos de auto autocuidado? ¿Cuáles son los procesos de, de reflexión de nuestra memoria, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo? Eh, ¿Cómo nos respetamos? Yo creo que este día, eh, que sería más bien todos los días, porque podríamos, que inició la, la, la era de acuario, entonces todos los días ¿Eh? <risa> <risa> en, en, en, esa, en, esa, en ese gym que ha sido castrado durante tantos años, entonces eh, la oportunidad de hacerlo y lo estamos haciendo desde aquí, desde conversar con ellos también en esa radio y haciendo este radio en vivo eh, desde aquí, de la asociación de la yo les hacía la pregunta de, para ustedes, pues, ¿qué significaba? Oh, ¿qué sentido tenía el 8 de marzo? porque si ustedes ven esto tiene un un, un sub, sí, como un y sería la reivindicación entonces, ¿cómo nosotras como mujeres nos sentimos? ¿cómo yo todos los días me expreso amor? ¿cómo me siento amada? ¿cómo demuestro ese amor? porque el hecho no es sí, hay violencia Sí, hay, hay peligros y pasamos de todo, y lo que les decía, de una manera u otra, todas hemos estado siendo violentadas, pero el amarse de pies a cabeza es lo que hace que, que esa reivindicación tenga sentido, y, y el amarse y el amarnos es lo que nos está permitiendo que a nivel mundial las mujeres, así sea un día, puedan marchar, y, y el amarse es lo que hace que Usted está ahí sentadita, ahí cruzando sus piernas señorita Yolanda, mirándola y le ¡guau! Pero es eso, o sea, que hace que usted pueda tener la, la voluntad de, de ver a otra mujer y decir, ¡qué buena es! O sea, sí va a ser un excelente sociología, sí o sea, sí se lo cree. Porque cuando uno se cree las cosas, pues pasa esto empezamos a generar estos espacios y, y esta mesa de radio es para eso para que podamos sentir ese amor y, y comunicar ese amor con otras mujeres entonces sé que de pronto hay quien no nos estén escuchando dirán, ay que lindo es hablar de amor a mujeres pero no siempre son así no, porque también entre nosotras nos damos látigo y también entre nosotras nos castigamos y también entre nosotras de pronto cuando uno tiene sus amigas tiene una clave para decirse las cosas pero entonces yo también como mujer tengo que encontrar esa clave para decirle a otra mujer, mira, esto es peligro, o, mira, no hagas tal cosa, o mira, pone más cuidado en ello, ¿cierto? Pues como yo también ponerme en el papel del otro, y eso hace parte del empoderamiento y hace parte de, de, de esto, de ser parceras, y siendo las, una y, una y media, Bueno, 2 y 20 de la tarde nos recortamos entre parceras y está para eso. Y esta casa está también para eso. Entonces, eh, queremos que se sientan cómodas. Hoy, pues, se los repito aquí con nuestra máster que está haciendo lo perfecto para que ustedes puedan sentirse en, en, en paz, en sintonía en que estamos felices entonces vamos a escuchar algo, porque nosotros les traemos un, un programa diferente, ustedes van a que, ay la canción del momento tal cosa, el chisme no, esto es aquí conexión total, entonces vamos a escuchar un podcast ya que está esto en furor donde usted va a cerrar sus ojitos lo va a escuchar se va a conectar y ahí de paso se va diciendo que se ama y que se ama de pies a cabeza o sea, si le duele el dedo chiquito porque lo tiene torcido, no importa, ame y chico. nos vamos con ese podcast, así que entre parceras, ¿cómo estamos ahí? ¿De quién son las voces que llevas contigo? Las voces que llevo conmigo emergen de una conciencia inédita cargada de memorias casi que silenciadas, por la distancia ofrecida de un tiempo significativo entre el amor. Estas voces llegan y me rescatan, emergen desde una ancestralidad tigna para deconstruir lugares comunes creados por el silencio impuesto por los otros. Este silencio cargado de justicias explícitas y fronteras que negra la instalación de mi ser. Así las voces se presenta para determinar otras formas de construir un presente. El tiempo presente para la, re la realización de lo inmediato, por lo cual el futuro se consigue. Mi negatudio da vuelta palabras. Palabras construidas desde mi diferencia para mi lucidad, la opresión y las mentiras del otro sobre mí mismo. El amor de estas otras voces son inexorablemente sagradas para mí es mirarme en el espejo y con mi reflejo encontrarme en, en ellas. Este constante diálogo entre las voces y mi ser denuncia significado la veracidad de mi tiempo de este espacio, y por lo mismo se entregan a este camino de vida. Por ello, estas voces son los testigos y las creadoras de este ser, de mi serena virtud, lesbiana de entregarías políticas. Listo. Eh, eh, pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre este podcast? ¿Qué bueno, yo lo veo más desde, sí, conocerse, verse uno mismo con otros ojos, eh, con los ojos de juez también, pero lo veo con amor. Pues yo yo lo siento con amor, ¿no? El hecho de que uno se pueda preguntar y, y responderse con con esa autoridad y como con ese con esa seguridad, yo siento que también es, es, es con amor. Pero usted tira ni esa melodiosa voz de quién es, o sea, ¿qué hizo ella para merecer esa voz? La encargada de ese podcast que nos pone a pensar también en el amor propio es Edna. Entonces, quién mejor que Edna para que nos socialice sobre su experiencia haciendo un podcast. <risa> uh, pues, eh, mucho susto, la verdad. Eh, pero al mismo tiempo, es como una libertad también de... de creo que ese susto de, de, de, de, de adentrarse a lo desconocido. Entonces, lo desconocido se explore esa libertad eh, que tanto hemos... Eh, reclamado, pero la única forma de hacerlo es pues haciéndolo es, es experimentarlo, entonces eh, creo que el ejercicio partió mucho de de, de, de la propuesta de Pamela de la corporatividad entonces eh, fue muy bello hacerlo fue muy como reencontrarlo otra vez eh, conmigo misma y sobre todo descubrir cuáles son las otras cosas que hay en mí en eh, eh, como disfrutar de las distintas facetas de, de ser yo. Entonces, eh, algo que, que históricamente no he tenido Entonces, creo que, que el podcast es un gran ejercicio y creo que hay que seguirlo haciendo. Bueno, entonces... Pues a me parece, sí, o sea, mientras que lo íbamos escuchando, me parecía como que sí. ¿Cuáles son las voces que hay en mí? Algo como que las voces que hay en mí y uno quedan como así pero a mí me parece muy interesante el ejercicio de Irna porque ella vio como dentro de su ser, dentro de su, de su sentimiento, como en su sentir, como en su, no sé, físicamente también, entonces me pareció interesante como nos vamos construyendo y nos vamos viendo hacia el interior y vamos diciendo, o sea, aún nos va encontrando con cosas que no lo sabía y van diciendo como, wow, o sea, no sabía que tenía esto de mí, que podía sentirme así y yo sola, o sea, sin, sin poder decir como, ah, necesito de, de, de alguien para poder sentirme querida o sentirme consentida no lo puedo hacer yo misma y, y se siente mejor, porque no dependo de alguien, y me parece importante que nosotros nos hoy en este programa así entre parceras que no, no busquemos lo que cada uno puede encontrar en sí misma, ¿no? porque a veces uno dice pues, me ve, yo la veo, me veo como eh, distinta a ella pero me parezco más a Piña me parezco más a Dalet siento que, que duro con ella ¿sí? y siento que quiero ser como ella ¿sí? y, así, y que uno misma lo vea como que wow, o sea, te reencuentras y te conectas con otras personas me parece muy importante que, que lo digas ¿sí? Dalet, ¿Qué, ¿qué opinas? opinas? No ¿qué opinas? Pues yo siempre he considerado que es muy importante, más allá de las luchas ajenas que tenemos respecto a las vivencias, como más desde lo, lo fuera, lo que está allá afuera, también hay que empezar como desde nuestras o luchas personales, como de que es todo eso que ahonda en nuestra mente, todo eso que nos agobia tanto y que durante años nos han dicho que está mal, porque sí, porque alguien lo impuso de esa forma y nunca nos preguntamos por qué hasta que llega un momento en donde sí, efectivamente, sí, no no puedo ir con la corriente, voy ir en contra, y cada quien es la encargada, cada persona es el encargado de regir su lucha interna, una lucha personal más allá de las que están allá, como fuera de las marchas, o incluso desde el trabajo, eso como el constante, convivir constantemente con uno mismo es muy complicado, es muy difícil. Tanto el día, en la noche, en las tardes, uno constantemente se busca y está como ese ejercicio de decir no, ya no más porque no puedo, voy a vivir en este cuerpo, quién se hasta cuando y no me voy a aceptar, no, voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar porque no nos vamos a quedar así. Y esa es como mi perspectiva. Después de las palabras de Daniel, yo creo que debemos darle paso a otras empresas que les tenemos. Y es los audios de una compañera que se dio a la tarea de, de conocerse, de, de darse amor, de explorarse. Yo creo que ahí todas hemos estado como queriendo, odiando y amando a Pamela. O sea, nos, nos puso puede... como... ¡Ah, qué bien! O sea, uno normalmente se dice, me, me amo, me veo linda, o sea, me combina, pero como con, con este ejercicio como que, ¡ah, qué hacemos! Pero eh, cuando el, el ejercicio da resultado, pues salen cosas tan bonitas como esta. Entonces, los dejamos también para que escuchen esta corpografía y ustedes allá en sus casas y ustedes que nos están escuchando, hagan la tarea. Ya les explicamos cómo se hace, entonces, paren oído pues. Ah. Uh, uh, uh, uh, a ver. <laughs> a ver ustedes ahí que la espalda que se levanta ¿a qué hora se me ¿a qué hora levantado? ¿Ya? Ah, pues, ah, yo, yo aquí no, no sé yo mi hija me quedaba como las 3, 4 de la madre 3, 4, 4, se le notaría se, se le sintió entonces Dani, cuéntanos ahí, ¿qué, ¿qué fue eso? Eh, bueno, son un poco extraño, no sé <ríe> pero pues es mi diario ¿cierto? Eh, muy pocas veces eh, me levanto Y como que pienso en que siempre le pido gracias a Dios. Entonces, como que fue algo como muy espontáneo, la verdad. A pesar de que con el celular y lo me grabé, pero pues es algo que realmente realizó todos los días. Eh, este proceso o este ejercicio, más que todo, de reconocernos y de hablarnos a nosotros mismos, fue para mí, en lo personal, de mucha experiencia porque es algo como les decía ahorita eh, que uno hace a diario pero que no nota. Lo personal, yo me miro al espejo y bueno, parece que dentro de mi interior me está diciendo algo, pero no lo estoy como notando o resultando así. Entonces, lo vi como una experiencia más eh, agradecida realmente con Pamela porque como les digo, es algo que realmente no tenía como esa conciencia de que lo hacía, pero gracias a este ejercicio lo logré y pues pude evidenciar todo este tipo de cosas. <risa> gracias. ¿Y qué sentiste siendo el ejercicio? ¿Cómo está fondo? De sentir, pues me sentí, es, era un poco extraño la verdad, como les digo, pero pues es algo que es muy, o sea, muy espontáneo, entonces realmente pues uno se siente realmente bien. Bueno, y pues estamos llegando como al final de esto que es entre parceras, todo lo bueno tiene que acabar, pero um, nosotras vamos a hacer aquí hasta lo, lo imposible por estar los acompañantes y darles la posibilidad de que felices, escuchándonos y conociéndonos la voz. Entonces, les vamos a explicar un poquito de esto de la corpografía, entonces como para que si ustedes quieren lo intenten, o es más... Tenemos a la profesora Pido, que venga la profesora y nos explique cómo se hace el ejercicio. Démosle una fuerte aplauso. ¡Ven acá! Bueno, gracias chicas, infinitas gracias. Eh Pues el ejercicio, digamos, como que se basa en ser consciente de lo que nos decimos todos los días. Entonces, eh, la propuesta se dio de que, eh, ejemplo, en el espejo como que me levanto hoy y a veces salen juicios, porque no siempre son cosas amorosas. A veces entonces nos decimos como, no me gusta este cabello, no me gustan estas piernas y las palabras pues tienen un poder... Eh, Durí, o sea, durísimo, fortísimo, fortísimo, si también se lo damos, ¿no? Entonces, como que ser conscientes de es ¿qué te dices cuando nadie? La pregunta fundamental para este ejercicio era, eh, ¿qué te dices cuando nadie te ve o te escucha? Porque somos unas personas totalmente diferentes cuando no hay nadie en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué nos decimos frente a los espejos? ¿Qué nos decimos en la habitación solas cuando no están nuestros compañeros, nuestros hijos, hijas, madres? Cuando es ese espacio que está allí colocado. Eh, ¿Y tu cuerpo? ¿Qué haces entonces? ¿Qué dices? Entonces, la idea era poder recoger todos esos pensares, sentires, y pues les agradezco a ustedes infinitamente que se hayan como que abierto la posibilidad de como ser conscientes, de reconocer esos sonidos, porque el ejercicio era como de ir recogiendo esos sonidos. Eh, y yo estoy así como muy contenta. <risa> muy contenta de que como que, o sea, hayan aceptado esta, este, este reto, porque realmente es un reto. Y nada, yo estoy feliz, gracias a mi Yolanda por hacerme parte de, de este espacio, que yo como en el primer día yo mío, yo como voy a hacer, pero, pero lo estamos haciendo y ha sido lindo. Entonces la idea es recoger sonidos, grabar, tomar su celular, se levantó en la mañana como el ejercicio de Dan, de Daniela y recogiendo esos sonidos, que le digo a mi cabello. ¿Qué le digo a mis piernas? ¿Qué le digo a mis ojos? ¿Qué le digo a mi uña? ¿Qué le digo al dedo chiquito como decía Piña ahorita? ¿Qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? Y eso, ya, muchas gracias chicas. Bueno, como parte de conclusión de, de esta mesa, eh, pues, ¿qué te dices cuando nadie te escucha? O cuando solo tú misma te escuchas, pues, yo estoy intentando decirme cosas amorosas. Sí, amo. En mi caso, pues, todo ese proceso de qué decirme y qué me digo, yo constantemente lo hago, como viéndome al espejo, es como no voy, no opinar, voy a ver qué soy, cabello, porque así es. Y cosas así, es como más allá de, pues, querer cambiar algo, es como reconocerme y amarme, mucho más. Bueno, dando una, sí, una conclusión sobre el trabajo que hicimos con Nela, Eh, de sí, ¿qué, qué te dices cuando nadie te ve o te escucha me parece que fue sí, algo algo totalmente como revolucionario en, en nosotras que nos ayudó y también como que nos frustró un momentico pero totalmente agradecida yo creo que ya le hemos agradecido mucho pero la gratitud, se, o sea, las cosas buenas tienen que ver en abundancia entonces muchísimas gracias eh, como parte de, de la mesa entre parceras con la Asociación y la Mujer, eh, siendo, no sé, este espacio que nos reúne a todas como confianza, como siendo este este lugar de, no sé, como en armonía con nosotras mismas, también darle las gracias a, a todos por estar escuchándonos, por estar sintonizándonos, por estar aquí eh, escuchando esta carrera que quiero no sé, que nos conecta, que nos conecta, nos apasiona, y, y que cada quien saque como cositas buenas y malas, como que, ay, sí, yo voy a intentar el ejercicio de familia, o, o sí, o voy a ponerle más atención al 8 de, de mayo, porque eso tiene más trascendencia, o, o sí, voy a tomar en cuenta tantas cosas que uno se lleva como tan, tan a la deriva, que uno no sabe por qué, o, o solamente sabe, pero uno lo importa. Entonces, muchísimas gracias a, a este programa, Y a ustedes por estar aquí. Bueno, y ya para finalizar esta tarde de esta mesa de radio les tenemos algo comercial. Nosotros nos creamos ahí nuestro top 5 de las canciones poderosas que usted... Ah, tres. Ah, bueno. Tres, bueno. Porque yo la mesa de Entonces, son tres de las canciones poderosas que usted puede escuchar y que, como decía por ahí en el programa de, de Magenta, Eh si usted de turquesa, si usted está escuchando ahí la pensioncita, habrá esos unidos despiértalos y miren qué dice cada día. Entonces vamos, señora Master. Bueno, eh las canciones van a ser como fragmentos breves y ya si les interesa pues les vamos a darles nombre me quitó mi razón si te si se quiera haber pasado Que era de hecho No Que me pasó Quizá todo Lo he hecho que ha sido Que vivía Y me quedaba Que me quedaba Que no es posible Y por todas Yo me siento Sentir Lo que yo siento Ahora Bueno, esta canción que acaban de escuchar es un estreno, eh, salió ayer, la pueden encontrar pues en las plataformas musicales, se llama um, Venganza, es de Nicki Nicole con una agrupación de rock de España, entonces para que la escuchen, el mensaje pues es claro, eh, cuenta como la historia de los abusos que sufrimos la mujer y en este en este, en este video podemos ver reflejado pues el patriarcado y como ella en medio del público. La violencia que vive tiene el poder de, de despertar y poder decirle de repente, al patriarcado como, vea, deje de estar diciendo que por como soy es que me están pasando estas cosas, porque usted tiene parte. Entonces es eso. Y vamos con la segunda canción. Entonces, ahí va. Si me atrevo hoy a ver no es porque estoy mi acta adulto ya que es tantos años sin silencio a ver cosas de innovación. ¿Te gusta lo que digo? Pues cuestionarte pasar la prueba divertirte y escuchar mi realidad. I know I'm poor, it's me, I'm poor, I probably screwed up a public school. There's one in class, they know what I was in my life, you know what I was going to do pues yo os right now te me dices tú me das tanta angustia de perder poquito del pues mal mundo mi actitud invisible lo que es la gente no se mira tan a veces no y y jurando todo el futuro para que yo lo conozco la gente no sabe sobrevivir estamos en este punto ahora que el recuerdo te digo que yo se van a hacer a mí con tal tú la artista se llama Yana, es afroperuana, y la canción se llama La Vuelta. Apenas la estoy descubriendo, la escuché eh, eh, gracias a Yolanda, que me pasó el <risa> Y bueno, la canción habla sobre eh, su, casi su experiencia como, como mujer eh, negra en Perú. Entonces, eh, pues ahí se te dejo para que escuchen. Bueno, y ya casi aquí para cerrar. Yo les traigo una canción de una cantante colombiana, se llama la, la la muchacha y la otra es una canción que se llama no me toques mal. Entonces pues ya va a ser como a modo de cierre. Entonces es más calmadita. <risa> <risa> toques, ma. Quítame esa mirada y de ser doce dient toques mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saber que queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome y no me toques, ma. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Ten una ticleta y gotes y los heridas en el ombligo y soy una loca rebelde que ya se traga el humilado mi vida. Bueno, eh, estas son como las canciones que les teníamos y claro, nos fuimos por una que todas cantan, que es la última y ya con esto finalizamos, porque yo creo que cuando la escuchan se sienten las manos de voz y cantivas así, súper guay, entonces sí, otra caballota, o sea, nada, no sigo Entonces, pues, esto ustedes ya la conocen y es una canción que ahora, pues, acerca del empoderamiento y del ejercicio, pues, de las mujeres, que somos grandes. Ya saben de quién hablo. Ya les dije todo, los, todo el concepto de pizza. No, no? ¡Ah! ¡Más pizza! ¿Más pizza? No, no. no. Eh, ahí les voy a tirar un paracito y ya con esto finalizamos esto que es la mesa de, de tres arceras. Eh, Feliz de estar haciendo este espacio para ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Y con esta canción nos despedimos. El equipo mágico. Sí, con mucho cariño y con nuestra canción de podcast. Feliz tarde. We got ya, we got ya, we got ya. We pullin' up the coupe. Pero ahora la fotografía. Sí, llegirà. Al tocador. You are very cool. Bueno O que